Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta frunció el ceño y dio la espalda al ciego cuando este se presentó ante él. ¿Y quién sabe, oh Muhammad, si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo? o que tu exhortación no le fuese de beneficio mientras que a quien se cree autosuficiente por su opulencia tú lo atiendes y le prestas atención cuando no es tu responsabilidad si se purifica de su incredulidad pues solo te incumbe transmitirle el mensaje y sin embargo al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes y que teme a Allah, lo desatiendes. No vuelvas a hacer algo así. Estas aleyas son una exhortación para quienes quieran reflexionar sobre ellas y están registradas en unas páginas honorables, la Tabla Protegida, exaltadas y purificadas, que están en manos de unos emisarios Ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres, nobles y obedientes. Que Allah expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud. ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó Allah? Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen y después le dio una forma armoniosa. Después le facilitó el camino para nacer. ¿Qué es lo que se llama Allah? Luego hace que muera y que reciba sepultura y cuando quiera lo resucitará y no obstante el hombre no cumple con lo que le es ordenado que el hombre repare en su alimento nosotros somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo endimos la tierra en surcos y hacemos que germinen las semillas las vides y la hierba los olivos y las palmeras frondosos jardines frutos y pastos todo ello para su beneficio y el de sus rebaños y cuando llegue el gran estruendo el día de la resurrección ese día el hombre huirá de su hermano de su madre y de su padre de su esposa y de sus hijos ese día todos estarán ocupados preocupados por su devenir ese día habrá rostros resplandecientes sonrientes y alegres y habrá rostros apesumbrados que estarán cubiertos de polvo y de una negra oscuridad esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores